Buenas tardes a todos Este, Perdón, creo que mi mensaje es, no se entendió bien Hablé con don Santiago Y me dijo que la mano de obra Con todo el trabajo Son de 10 mil pesos Más la cotización De todo el material que ya les mandé Hace ratito Da una cantidad de 22 mil 370 y algo Este Por lo que tengo entendido Pues se nos sale ya del presupuesto Entonces yo le pedí de favor que solo me apoyara en darme su mano de obra para lo que es el arreglo de las puertas. Y me dijo que por puerta nos iba a cobrar 600 pesos. Pero ahí también solo nos pedía las chapas, las 13 chapas, y pues él se encargaba de comprar... todo lo demás, ¿no? O sea, si sí se van a estar fijas este y todo lo que se tenga que utilizar con ello. Entonces, eso da una cantidad de 7800. Más lo de ¿cómo se llama? lo del tabulador que aparece ahí de las chapas que son 2000 y fracción. Eso sería la cantidad que se utilizaría para la compostura de las chapas no sé si queda claro